Buenos días, ¿cómo se va? ¿Cómo andan los dos, Pablo? Para no... Para no ¿También? ¿también? Todo bien, bien, bien. Buen día para la audiencia también. Bueno. bueno, buen día. Eduardo, eh, ¿tuvieron que tocar el precio del pan? Sí, efectivamente. este El lunes este que pasó, el anterior, estuvimos eh, en reunión a nivel nacional en la federación uh -huh. este, con la participación, participación de casi todas las provincias Este, y se lleve un acuerdo de aumentar un 15% dada la, la situación que realmente estamos viviendo. Uh -huh. este Nosotros aquí en la provincia de La Pampa habíamos sugerido un 13% para mantener el precio del pan por debajo de los 500 pesos porque siempre el industrial panadero, particularmente aquí el de La Pampa, ha sido, no digo solidario, pero ha tratado de que mantener su cliente, la cuidar al cliente, particularmente los de menor poder adquisitivo puedan tener el pan todos los días en la mesa. Claro. Así que se sugirió un 13%. cuánto eh, quedó el, la sugerencia? ¿Cuánto quedó el kilo sugerido? 4.90. 4.90. 490 pesos. Bien. ¿Y qué fue este, qué fue lo que más aumentó de los insumos con lo que se hace todo, el pan? Todo. Te puedo asegurar que aumentaron La harina, bueno, el azúcar ni hablar. O sea, mucha gente dice sí, pero el pan no lleva azúcar, no lleva aceite, no lleva... Pero todo el combo hace al conjunto del negocio. Entonces, es esta, ustedes saben perfectamente lo que vale un los huevos hoy en día. Mm. El azúcar aumentó por las nubes. La harina, eh, se terminó el fideicomiso que había, este... Así que ahora una bolsa de harina de 25 kilos, estamos hablando entre 3.500 y 4.000 pesos. Este, así que eh, las margarina las mantecas, las grasas, eh, permanentemente en aumento, ni hablemos lo que es para hacer masitería y eso, la chocolatería, van aumentando prácticamente, no digo día a día, pero sí semana a semana. Entonces es una cosa que realmente eh es casi imposible sostener en el tiempo, un precio, eh, bueno, en este caso del pan, que es este lo que nosotros eh, trabajamos y elaboramos. ¿Y venden menos cuando aumentan? ¿Cómo? ¿Venden menos? Automáticamente sí, hasta que hasta que la gente se adapta a a, lo, a la situación real que se está viviendo. ¿Por qué? Porque la gente, por ahí va y te compra 100 pesos de pan y compra 100 pesos de pan, como compro siempre... Pero lo que pasa es que se merma la venta porque en menor cantidad dado los costos. Claro. Sí. Eh, y es rentable la panadería hoy en día? Mira, eso depende de cada uno de de de de panadero porque si uh. vos realmente estás trabajando prácticamente al filo al filo de lo que de los costos, eh, te podés ir manteniendo, pero No se sabe hasta cuándo ni cómo, porque cuando te aumenta un producto no te avisan. Directamente llegan y te, la te compras mercadería y te llega dice aumentó el 10%. Y la tenés la mercadería ahí y tenés que pagarlo. y nadie dice nada, nadie dice que, por qué es todo el mundo dice la situación. Nosotros dentro de todo hemos tratado de siempre hacer un preaviso a, para que todos los colegas panaderos sepan que Eh, lo que se está haciendo en, ya ya sea por la cámara en la provincia y a, particularmente a nivel nacional donde también la Pampa está representada en la federación. Entonces este eh, ese es uno de los inconvenientes que hay porque cuando llega una boleta se llega con un 10% de aumento y como uno necesita el producto porque si no no se puede seguir este elaborando se paga. Entonces ahí es donde por ahí se se produce un desfaseaje puesto que el panadero ya tiene un 10% menos y vos sabés perfectamente cómo están subiendo todas las cosas. No hablemos de los servicios, no hablemos de la luz, el gas y aquellos que tienen que alquilar, que seguramente lo van a vender un poquito más caro, tienen un hándigan muy, muy grande en contra, que son los alquileres, particularmente la gente que está en la zona céntrica de, de cada una de las localidades de Santa Rosa aquí en la provincia de La Pampa. Sí. este O sea, que si... Ya prácticamente... Hola. Bueno, se cortó. Sí, se cortó. Otra vez. Otra vez se cortó. Sí, sí, sí. Hay un problema en la línea sí. que tenemos. Pero es un boicoteo sí, directamente. Sí, sí. Sí. Eh, vamos a ver si podemos... Aparte de una manera insólita. Sí, sí porque no avisa. Es como el, no, aumento, tiene... como el aumento, Juan Pablo. Como el aumento. se estaba Bueno, el aumento, pero de alguna manera sí. avisa. Eh, no, le quería consultar a ducher Y me quedé ahí, justo lo, lo quería interrumpir. Si en esta época de inflación... Lo interrumpieron Estamos, antes que vos. Sí, eh, consigue producto la panadería, digo porque viste hay algunos que especulan, no, va a aumentar entonces no entrego, eh, algunas empresas que tienen... Eh, la entrega, por ejemplo, de harina eh, Los molinos se guardan Para esperar que se estabilice sí, un poco el precio sí, Lo que ocurre siempre, siempre. Este, Pero bueno, venimos a, a mí me parece que esta vez se quedó sin batería Se quedó sin batería Es, sí, es, es, mí, eh, mi, es el corte, me, se murió el teléfono de, A mí me dio esa sensación eduardo eh, Esperamos 10 segundos más mira te los sí. cuento 10, 9, 8 7, Pero no, seis, ahí está Paola eh. cinco, Mirá, Yo la veo que está cuatro, tratando de llamar Dicando Dos. No está discando. Uno. Se usaban Y ahí ya tenía, a ver, bueno. ahí retomamos. Bueno. Dutcher se cortó, eh, ahora sí. ¿Sí? Eh, eh, le decíamos, eh, la inflación además, o la situación en general, ¿hace que haya especulaciones y no, no consigan algunos productos? Momentáneamente se, se consigue lo que se necesita para, para la industria o para la, la producción. El problema es que no sé si llamarlo especulación o no, pero vienen con, con sobrepeso, digamos, por la duda Entonces, ese es un problema que se produce. En cambio, el pan, por ser un producto que realmente se consume masivamente, eh, nosotros no podemos especular ni podemos. Tratamos en lo posible, como te digo, eh, nosotros tendríamos que haber sugerido un 15%, como hicieron en todo el país. No nos olvidemos para particularmente que en la mayoría de las provincias grandes, llamamos eh, Mendoza... ...Tucumán... Este, ...está sobre por arriba de los 500 pesos... ...y vos escuchás algo las noticias a nivel nacional... ...y en Capital Federal y en Gran Buenos Aires... ...en gran parte está entre 550 y 600 pesos el kilo pan... ...o sea, yo lo que creo que no se puede... ...un producto como el pan... ...tenerlo a esos precios cuando lo, lo, la gente de menor recurso... Eh, ...si compra, tiene que comprar dos kilos de pan ya es un presupuesto totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Si bien tenemos que adaptarnos a la situación que se vive, yo creo que habría que ver este, cómo se puede paliar esta situación. De todas maneras, federación está trabajando a ver cómo, si es posible que se pueda reanudar algo similar a lo que fue el fideicomiso con respecto a las harinas, que sí. digamos, si bien aumentan todos los derivados, Eh, también lo que el consumo masivo en una panadería es la harina. Entonces, este, con eso, no te voy a decir que le daba un porcentaje de ganancia a la industria del panadero, pero por lo menos podía trabajar, digamos, holgadamente, con lo justo y necesario, ¿no? Eduardo, eh, eh, ¿tiene claro el número de panaderías que hay en, en Santa Rosa o en La Pampa, y, y de fuentes laborales que generan? bueno eh, lo que lo, lo que yo tengo que lo saqué en estadística de la provincia hace ya un tiempo aquí en la, en Santa Rosa había habilitada aproximadamente unas 90 panaderías y unas 350 aproximadamente o más hoy este en la provincia lo que sí eh, ha, con, el, con la situación la crisis que se vive hay muchas panaderías que han bajado las persianas que siguen trabajando ah, y bueno ahí es donde está creciendo también otro problema que hay que es el flagelo de la de, de, de, de, de los clandestinos pero no, por, no tiene pero números bueno, por eso no no tiene hoy en este momento números reales no pero sí esto que te digo son números aproximados bastante aproximado a la Triidad bien bien bien bien bien Eduardo eh, gracias por estos minutos No, por favor, gracias a ustedes para permitirme hacer llegar a, a la mayoría de los colegas panaderos aquí de la ciudad de Santa Rosa y, y bueno, eh, cualquier cosa que ustedes necesiten, saben que yo siempre estoy a disposición y, y me permite llegar a los colegas. Que tengan ustedes buenos días, usted y, y la audiencia también.